Oh! Con el que recién se conectan aquí en Asia Club. Bueno, recordarles que estamos saliendo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Y bueno, vamos a empezar con un poco de noticias esta noche en el programa.、Eh, los chicos de EXO van a estar de regreso este 7 de junio y se ha confirmado de que Lai va a participar en este comeback. Y bueno, eh, también eh, tenemos entre otras noticias de que va a salir mañana un remix de la última canción de BTS. Las chicas de Mamamu también se están preparando para hacer un comeback este 2 de junio. Estamos a nada del comeback de Mamamu. Y bueno, este. Quiero saludar a todos los que nos están acompañando el día de hoy aquí en Asia Club.、Eh, recordarles también que el tema de hoy es:、eh, ¿Qué fue lo peor que te han dicho por ser K-Pop? p e r Coméntame por favor en los comentarios qué fue lo peor que te han dicho solamente por ser K-POPER. p Y también recuerda que nuestros pedidos ya están habilitados, los vamos a estar programando para el final del programa. Y también recordarte que el día de hoy tenemos un ranking muy especial para ti. Y bueno,、eh, les cuento mi experiencia como K-POPER, p、eh, como fanboy.、Eh, a la mayoría de fanboys siempre nos han dicho que el K-POP es solamente para las mujeres, por lo menos en lo que es el 2013 y el 2014. Entonces,、eh, siempre que tú le decías a alguien que Te gustaba el K-pop, te decían,、eh, ¿y cuál te gusta? <risa> o sea, si supongamos que te gustaba Big Bang, te decían, ¿y cuál te gusta? <risa> Pero, o sea, ¿y él te gusta? Y, o sea, simplemente no se podían、eh, dar el espacio de permitirte、eh, que solamente te guste su música y no necesariamente uno de los integrantes por su aspecto físico, ¿no? Y bueno, es algo que hasta ahora aún me pasa, ¿no?、Eh, por ejemplo,、eh, en la universidad, hace poco, ¿no?、Eh, Agregué a nuevos compañeros lo que es el WhatsApp, y muchos de ellos me preguntaban、eh, que si、sí, porque me gustaba el K-pop, entonces、eh, ya tenía definida mi orientación sexual para algo. Entonces, es, es un problema que a la mayoría de los fanboys les pasa. Entonces, no sé, por favor, coméntame aquí abajo en, los, en el chat、eh, cuál fue tu peor experiencia、eh, por ser K-pop, ¿no? para poder leerte y también recordarte que、mm, puedes hacer tus pedidos. Vamos a estar programándolos por el resto de la noche. Y bueno, los voy a dejar con una canción de EXO, ya que se viene su comeback. Estamos a nada del comeback de EXO, y eso ya se está empezando a sentir. Así es que los dejo con una canción de EXO, y venimos con más aquí en Asia Club. m <música> It's t h BJ 大好き、千穂貴の部屋。 Yeah. どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どう ご無沙汰まで一体誰がかかっちゃうのやけちい보면 이야じ가す여누りビス나봐솔직히말못しば그や너를가봐나도알아い행동。<音楽> 俺は俺が乗るのに、俺は俺が乗るのに、俺るのに、が乗るのに、俺が乗るるのに、俺が乗るのに、俺が乗るのに、俺が乗るに、俺が乗るのに、俺が乗るのに、俺が乗るのに、俺が乗るのに、俺が乗るのに、俺が乗るのに、俺が乗るのに、俺が乗るのに、俺が乗るのる Estamos de regreso aquí en Asia Club. Disculpas por los problemas técnicos que estamos teniendo. Y bueno,、eh, quiero mandar un saludo para Chuzong, quien acaba de llegar, a Yushi Yu, quien siempre nos escucha también, a Valeria y a Yahida, a quien también nos está escuchando. Y bueno,、eh, también recordarles que el tema de hoy es: ¿Qué fue lo peor que te han dicho por ser K-Popper? Y bueno, voy a estar leyendo sus comentarios en el siguiente bloque. Y bueno, vamos a pasar al bloque del de t r a m a recomendado.、Eh, recordemos que estamos jueves, ya casi es fin de semana, y vamos a poder. Descansar, si tienes algún tiempo,、eh, date la oportunidad de ver este drama que te voy a recomendar el día de hoy. El drama recomendado del día de hoy, gracias a Asia Club, es I Hear Your Voice o La Voz de Tu Amor. También ya está doblado en latino, así es que si es que eres de las personas que no tiene mucho tiempo y tiene que hacer otras actividades, este es el drama ideal para ti, ya que se encuentra en latino y puedes trapear mientras escuchas、eh, parte del drama. Así es que el drama está protagonizado por Lee j o n g s u k Eh, sí, el de Pinocho,、eh, Lee j o n g s u k、eh, es uno de los actores más famosos, que ha pertenecido a la Guayi también. Entonces,、eh, es un drama que no tiene pierde. Es un drama de, de abogados, el cual nos enseña muchos valores morales, se podría decir.、Eh, trata sobre un niño que está a punto de, de ser asesinado y es rescatado por una chica quien toma una fotografía. Entonces,、eh, en base a este hecho,、eh, es. Eh, la chica se vuelve el primer amor de, del niño. Entonces,、eh, el niño la va a encontrar más adelante、eh, a esta chica que se ha convertido en una abogada, pero es muy diferente a cómo era antes, ya que antes era una persona con principios y que no se dejaba pisotear con nadie. Sin embargo, ahora es algo perezosa y entonces、eh, es muy diferente a cómo era antes. Ahora,、eh, la trama se pone interesante porque el chico puede leer las mentes, gracias a que en este incidente. Que tuvo donde mataron a sus padres,、eh, él se queda mudo, entonces él desarrolla una habilidad y esto le pone el lado interesante al drama, ¿no? Sabe cuando, cuando una persona está mintiendo, ya que puede leer las mentes, entonces.、Eh, Va a ayudarle en muchos casos a esta abogada y se van a presentar con muchos incidentes, entre los cuales está que el asesino que no logró matar al niño、eh, va a regresar por él, ¿no? Y en este caso, por la, la persona que más le gusta, que sería la, la abogada, que, quien fue su crush、eh, desde niño. Y bueno,、eh, en este drama también participa Kin So Hyun, ¿sí? La de Love a l a r Así es que si tienes un tiempo,、eh, no te pierdas a Hear Your Boys.、Eh, te voy a dejar con el OST Drama, y vengo con el anime recomendado y con el BL recomendado para que, si no tienes nada que hacer este fin de semana, puedas aprovechar tu tiempo viendo a l g u n o de estas recomendaciones. Y、eh, bueno, es recuerda que estamos aquí en Asia Club. te Dejo con el los y venimos con más. Bueno, bueno, estamos de regreso aquí en Asia Club nuevamente en nuestro siguiente bloque.、Eh, darle las buenas noches a las personas que recién se están conectando y recordarles que nuestro tema de hoy es: ¿Qué fue lo peor que te han dicho por ser K-Pop? p e r Y bueno,、eh, vamos a pasar a la siguiente parte del programa, el cual viene con el BL recomendado y luego ya pasaré a leer sus mensajes.、Eh, bueno, el BL de hoy que les he preparado es.、Eh, Tu melodía en mi corazón, o w i t h You, o Your Melody in My Heart. Y bueno,、eh, este drama está protagonizado por un ex-idol.、Eh, bueno, es un idol todavía, pero、eh, formaba parte del grupo My Name. Y bueno, es una recomendación de la semana si te gusta el género.、Eh, trata sobre un chico que tiene mucho talento y es descubierto por otro chico que mira uno de sus videos en internet. Entonces,、eh, a través de, de la música se van conociendo y bueno, surgen ciertos problemas.、Eh, Como en todo, todo el género, vele, ¿no? Entonces,、eh, no te voy a hacer más s p o i l e r pero te lo recomiendo porque está con un muy buen os y también está Kaino, s que era un, uno de mis idols favoritos de la vieja escuela. Parte del grupo MyNate, así es que te dejo con el OST y date un tiempo para mirar este BL si te gusta el género, claro. Entonces、eh, te voy a dejar con el OST y venimos con más aquí en Station K-Pop: un viaje auditivo por Asia. Bueno, bueno, estamos de regreso aquí en Asia Club. Y bueno, quiero mandar un saludo especial para Made que nos está escuchando el día de hoy. Y bueno, voy a empezar a leer los comentarios. Recordarles para los que recién se conectan que el tema de hoy es: ¿Qué fue lo peor que te han dicho por ser K-Popper? Y bueno,、eh, voy a comenzar con Valeria,、eh, quien nos cuenta que le dijeron que jamás llegaría lejos. Eh, porque era una pérdida de tiempo, y bueno,、eh, Valeria se fue hasta Piura, nos comenta, y creo que la gente habla porque tiene boca con caries. Bueno, yo sé que Valeria ha llegado muy lejos. Valeria está estudiando actualmente odontología y está cursando el tercer año y está en quinto superior. Así es que vas a llegar muy lejos, Valeria. Un saludo especial para ti,、eh, donde estés. Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Y bueno, ahora、eh, voy a continuar con Chus. Son quien nos dice que,、eh, bueno, siempre le han dicho el clásico, ¿no?、Eh, que todos son iguales. Ah, claro, el clásico, todos los chinos son iguales.、Eh, sí, bueno, eso es algo que a la mayoría de K-popers nos ha tocado escuchar. Y bueno,、eh, a ver, nos dice que eso le ha pasado en la secundaria, ya que en la prepa ya era puro, puro correteo.、Eh, en la secundaria era como que más agradable. Y bueno,、eh, voy a seguir con la siguiente parte del programa、eh, que corresponde al anime、eh, recomendado. Y luego voy a seguir leyendo sus mensajes. Y bueno, el anime recomendado del día de hoy es Parasite. Lo puedes encontrar en Netflix. También está doblado a español, a latino. Entonces, si es que eres s que e f a n del anime, este, esta recomendación es para ti. Eh, bueno, eh, Parasite trata básicamente sobre un adolescente de 17 años,、eh, el cual se llama Izumi.、Eh, Que vive en un barrio tranquilo en Tokio. Sin embargo, una noche,、eh, criaturas similares a los gusanos, en este caso parásitos,、eh, aparecen en la tierra y su objetivo es poder invadir tu cerebro para controlarlo. ¿no? Al principio no se sabe cuál es、eh, qué es lo que desean lograr estos parásitos, sin embargo, luego van a ir、eh, coexistiendo con los humanos. Pero hay dos bandos de parásitos: los parásitos que han logrado coexistir con los humanos, y los parásitos que están buscando su propósito de ser, el por qué han venido a la tierra. Entonces, es un anime bastante interesante también: es, es algo cómico, tiene de todo, tiene romance, es cómico, tiene acción, tiene buenas peleas. Así es que si te gusta el anime, esta sería la recomendación de a c i a Club para ti. Te voy a dejar con el opening de Parasite y venimos con más aquí en a c i a Club. I'll w e t h e t e just t o be in y o u a see are b s o l u t e Bueno, bueno, estamos de regreso aquí en Asia Club.、Eh, un saludo especial para Kat, quien se acaba de conectar. Buenas noches, ¿cómo estás?、Eh, cuéntame qué has hecho en la semana. Y bueno,、eh, recordarte que el tema de hoy es ¿Qué fue lo peor que te han dicho por Psy K-Pop? p e r Así es que si recién te acabas de conectar, no solamente Kat, si es que alguien más se acaba de conectar,、eh, por favor, coméntenos. Y bueno,、eh, voy a seguir leyendo los comentarios. En este caso, Yushi Yu nos dice que, bueno, a ella no le han dicho nada, solamente le decían que.、Eh, Te le gustan los, los chinos, y ella le decía que no son chinos, son coreanos. La típica también, a todos creo que nos ha tocado experimentar eso. Y bueno, este video one nos dice que en la secundaria le dijeron que desperdiciaba su vida. Y bueno, son 10 años después, y ella puede decir que se encuentra bien.、Eh, Un saludo también muy especial para Vida One.、Eh, sé que estos 10 años no han sido para nada un desperdicio. Has logrado muchas cosas y espero que sigas logrando muchas cosas más. Un saludo especial para ti.、Eh, Vida One es una BBC que nos escuchas también todas las semanas desde que empezamos el programa. Así es que un saludo para ti. Y bueno,、eh, también un saludo muy fuerte para Yushi Yu, Shiyu, quien también siempre nos está acompañando en cada uno de nuestros programas. Y bueno,、eh, Madden nos comenta que nos dice fuera que le. Que le Decían que se vaya con sus chinos.、Eh. Vete con tus chinos, no me da p r o b e m a d cuál es el problema. Entonces,、eh, muchas gracias también, m a d e por escucharnos el día de hoy. Y bueno, b r i g i t t a m b i é n nos estás escuchando el día de hoy. b r i g i t coméntanos qué es lo peor que te han dicho por ser K-Pop p e r para poder comentarlo aquí con todos. Y bueno,、eh, hay pedidos también. Los pedidos los vamos a estar poniendo dentro de más o menos 10 minutos ya. El día de hoy el programa va a acabar algo temprano. No va a durar tanto como los tengo acostumbrados hasta las 11, 12 de la noche.、Eh, máximo estaremos terminando el programa 11, no, 11, no, 10 y cuarto. Entonces, e s t a t e pendiente, por favor.、Eh, ahora voy a pasar a lo que es el ranking. El ranking, muchas gracias a todas las personas que han votado. El ranking ha estado muy duro esta semana. Y creo que el primer puesto se la ha llevado de lejos. Puedes ver el ranking, está al costado. Y bueno, el tercer puesto para esta semana es para las chicas de ESPA,、eh, pertenecientes a SM, quienes acaban de regresar hace poco con su, con su tercer sencillo, Next Level. Y bueno, este tercer puesto se lo llevan las chicas de ESPA. Los voy a dejar con este sencillo y regresamos con más aquí en Asia Club. WOO! チャレンジポ I'm on the next level 저너머문을열어 Next level 널결국엔 、mm. 내가보셔 Next level スもへチャレンジポーズネクスト e ボーチェックダーチェ the new info ワッキー、ワッ o ー、ワッキー、out Work it work it work it Bueno, bueno, estamos regresando aquí en Asia Club y bueno, quiero mandar un saludo especial para Brigitte, quien nos comenta que lo peor que le han dicho por ser K-Pop es que era una chifera. <risa> Coméntanos, por favor, Brigitte, qué quieres decir con esto. No sé si tiene que ver con el K-Pop, pero gracias por tu comentario.、Eh, para las personas que recién se están uniendo, recuerden que el tema de hoy es qué es lo peor que te han dicho por ser simplemente K-Pop.、Eh, recordarte también que nuestros pedidos también están habilitados. Si es que deseas alguna canción para el final del programa,、eh, por favor. Por、favor, coméntanos cuál es tu pedido musical y lo vamos a estar poniendo aquí en Ace Club. Y bueno,、eh, recordarles también un poco lo que ha pasado esta semana entre las noticias que tenemos: es que s o n k a n regresa con un nuevo drama,、eh, esta vez、eh, de la mano de、eh, la ex protagonista de City Hunter y bueno, la ex novia de Liming Hoo también, ¿no? Y bueno,、eh, creo que ya este sería el. Cuarto o quinto drama que está grabando Son Kang en todo el año, y bueno, entre otras noticias también tenemos、eh, lo que ha pasado en Kingdom, n o justamente el día de hoy、eh, se ha presentado VTOB,、eh, The Voice, también se presentó este, F9 y también estuvo, este, ¿cómo se llama? ¿Cuál fue el otro grupo que se presentó? Eh, lo he perdido, d e cuenta.、Eh, coméntame por favor si es que estás viendo Kingdom y cuál es tu grupo favorito. La siguiente semana ya se viene la final.、Eh, recordemos que es un programa amistoso en el cual los grupos que aspiran a ser el rey del K-pop、eh, participan. ¿no? Y bueno, a diferencia de Kingdom, que fue la primera versión de este tipo de programa que se emitió en Mnet,、eh, Kingdom ha sido como que más polémico ¿no? también por las, las fans que son un poco más. Más ansiosas, se podría decir, más intensas, ¿no? Que quieren que lo ven todo a concurso y quieren que sus favoritos estén nominados en cada una de las semanas, ¿no? En el caso de. Ah, Eitis fue el que se presentó el día de hoy también con. Un... Tuvo una muy buena presentación, date un tiempito para verlo también, el día sábado o en la noche.、Eh, hizo un. Una presentación de Answer、eh, F F9 n que, si no los conoces, son de la empresa de EOA. Es el primer grupo、eh, versión dance que tiene la empresa、eh, FNC. Estuvimos haciendo un especial también de ellos. Bueno, ellos estuvieron presentando un cover de Taimin y estuvo también muy bueno su cover.、Eh, Min j o u n g de G-Idol、eh, estuvo apoyando a BTOB el día de hoy en lo que es Kingdom. Y bueno, The Voice también tuvo una muy buena presentación con un cover de los chicos de e x o n o En este caso, Monster fue el cover que ellos realizaron. Así es que, si es que no estás viendo Kingdom, ¿qué esperas? Date una, un tiempito y por favor, mira Kingdom y apoya a tu favorito en la siguiente semana.、Eh, recuerda que también está participando Icon, también está participando Strike Kids. Y bueno,、eh, lo que va a pasar ahora, ya estamos. r e c u e r d a n que estamos ya terminando el mes de mayo.、Eh, el siguiente mes se vienen los comebacks, pero los comebacks fuertes.、Eh, se viene Tupien luego de más de dos años sin tener un comeback.、Eh, su último comeback creo que fue My House. También se viene、eh, Break e r s Break e、eh, r s hace su regreso después de su éxito con Rolling Rolling.、Eh, Joy de Red Velvet viene con un comeback como solista.、Eh, bueno, sería su debut, ¿no? Porque Joy no ha tenido. Una canción anterior también vienen los chicos de TXT. BM también hace su debut en solitario. BM de Car. Eh, Soyon, la rapera y la líder de G.I.D.O.L. también regresa como solista. Y bueno, también tenemos a los chicos de Monsta X, quienes van a estar regresando. Así es que nuestro ranking de la próxima semana va a estar muy fuerte. Vota,、eh, por favor. Recuerda que los rankings salen a partir de los viernes, apenas los cuelga c o r p y Entonces, tenemos ranking desde este viernes.、Eh, ahí va a estar entrando、eh, BTS con su. Bueno, BTS ya entró. Eh, va a volver a estar b t s、eh, Va a estar este,、eh, Everglow. Que también le hemos puesto al comienzo del programa como uno de los estrenos. Y bueno,、eh, mañana BTS regresa con un mix de su última canción. Bueno, bueno,、eh, vamos a pasar al top 2 de nuestro ranking de esta semana.、Eh, en este caso se lo llevan los chicos de NCT Dream. Y bueno,、eh, es una super canción, ¿no? Tiene un estribillo hasta en, espa en español.、Eh, se menea para abajo, se menea para abajo. <risas> los dejo con la canción de NCT y venimos con el top 1 aquí en Asia Club. スキピーディッテーライダーのトゥ、hey. hey. イステーハササウルイッテーうんピンマッテ何해何もないシェフイグナロウィンプレイイグナロウィンプレイ r グナロウィンプレイイグナロウィンプレイイグナロウィンプレイイスイシー장만써도점심ン タジコムカツマスキル Yeah, yeah, ポテトギョギョッチャナナキンジャンルトプルコサナブナペティナチューチューモンチェチャクッバサド バネバ feeling <Hey. S 1>、バ로잡ネバネバネ뜻ネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネバネ b ネバネバネバネバネバネ Bueno, bueno, estamos ya con el último puesto del ranking de Asia Club. Y bueno, el puesto número uno se lo llevan todas las ELF fans de Station K-Pop. Pero antes voy a ir con la publicidad descarada,、eh, ofreciéndoles un poco de la programación que tenemos aquí en Asia Club. Recuerden que los días jueves pueden encontrarnos a nosotros、eh, a partir de las 9 de la noche. Eh, como Asia Club, un programa que te ofrece recomendaciones de animes, de BL, de dramas,、eh, de grupos, de grupos que tal vez no conoces, tal vez eres fan de la old school y estás un poco desactualizada. Aquí te actualizamos. Entonces, recuerda escucharnos todos los jueves a partir de las 9 de la noche. Pero recuerda también que los días lunes tenemos el fan café de Trecedón, donde nos cuenta. Todo, todo, todos los chismes、uh, referentes al K-pop. Tiene entrevistas、eh, con TikTokers. Y todo, todo lo que tú puedas imaginar lo encuentras en f a n c a f é con 13. Y bueno, los días martes, y creo que es la causante de que el día de hoy el puesto número uno sea para un integrante de los chicos de Super Junior. Llega con DJ Corpi en la nocturna con Suyu, donde vas a encontrar toda la información referente a Super Junior:、eh, noticias, canciones, todo, todo referente a Super Junior. Los Reyes del Hayu la vas a encontrar los días martes con Corpi.、Eh, los programas generalmente se emiten a partir de las 7 de la noche. En este caso, en la nocturna con Corpi también se Se emite a partir de las 8. Y bueno, los días miércoles tenemos Back to Old School, donde vas a encontrar lo mejor de la, de la vieja escuela en un solo lugar. Y bueno,、eh, nosotros también tenemos un poco de la vieja escuela, pero ahí se dedican 100% a lo que es la, la vieja escuela en cuanto a K-pop. Así es que no d e j a s de e s c u c h a r l a también. Ahí emite a partir de las 7 de la noche todos los miércoles. Y bueno,、eh, seguido a eso, llega la música para, para calmar tu depresión, ¿no? para que tu corazón esté un poco más tranquilo.、Eh, con DJ e l i tenemos la Hora Corazón. Y bueno, los días viernes tenemos Paralelos del K-Pop, donde tú haces un pedido y te, te, te, te lanzan tu pedido, pero también te lanzan una canción en inglés o en otro idioma、eh, muy parecida a la que has solicitado. Y bueno, después de Paralelos del K-Pop,、eh, tenemos lo, los podcasts de Sótano Turro, que creo que ha entrado en, en un hiatus, ¿no?、Eh, pero va a regresar, así es que se van a estar emitiendo podcasts、eh, referentes a todo lo que es la. Eh, todo lo que era Sótano de Turro, ¿no? Todo lo que es Sótano de Turro. Entonces, no te pierdas, la programación está asegurada a partir de las 7 de la noche aquí en Station K-Pop, ya sea con 13, con la nocturna con Suyu, con lo mejor de la vieja escuela, l a h o r a de Corazón, Hace Club, Paralelos de K-Pop y Sótano de Turro. Además, recordarte de que vamos a estar estrenando tal vez nuevos programas、eh, la próxima semana, tal vez.、Eh, bueno. Eh, eh, les a d e l a n t e un poquito, ¿no? Tal vez no, tal vez sí. Estamos en conversaciones todavía. Así es que de repente vamos a tener un programa de anime o algo más. Entonces,、eh, no te despegues de la programación de Asia Club. Y bueno, te dejo con el puesto número uno que viene con corazón perdido. Así es que、eh, ve por tus pañuelos para secar tus lágrimas. Que te dejo con un super mega rolón de Yesun. Y venimos con más aquí en Asia Club. Thank、you Bueno, bueno, eso fue el ranking de Asia Club. Y bueno, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy.、Eh, bueno, todavía no me voy a despedir.、Eh, voy a pasar a la ronda de pedidos.、Eh, pero ya estamos llegando a la parte final del programa. Esta semana no les he traído especial.、Eh, me voy a preparar un especial súper bueno en compensación para la próxima semana. Y bueno,、eh, voy a dejarlos con el pedido de Bidwan,、eh, un pedido de Yahida, a de los chicos de Monsta X, quienes justamente van a hacer comeback a l próximo mes. Así es que los dejo con esta canción para que vayan calentando motores para el regreso del Monsta X. Bueno, bueno, estamos de regreso aquí en Asia Club. Tuvimos un problema técnico. Habíamos programado la canción de Monsta X, el pedido de Yahaida, pero la canción de j o h a n a quiso salir antes,、eh, el pedido de Chuzón. Un saludo especial para Chuzón. Gracias por acompañarnos todos los jueves. Es uno de nuestros oyentes más estables, creo. Entonces, un saludo especial para Chuzón.、Eh, espero que te haya gustado tu pedido. Y bueno, ahora sí voy a poner el pedido de Yahaida.、Eh, hola, Gret. tal?、Eh, Saludos, y bueno,、eh, si、sí、voy a considerar tu pedido, si、sí、lo voy a poner, no te preocupes. Y bueno, ya estamos en la, la última ronda casi de, de pedidos.、Eh, en este bloque va a ir el pedido de Made también, una canción de Misei, y、eh, la, el pedido de Brigitte también, una canción de, de Los Verdosos. Así es que los dejo con esas tres canciones y venimos con el último bloque aquí en Asia Club. どうしたらいいの なん금こんな는너에な내んだろ걸ね。 내がちょっと생겼어よ。あなたの言うあなたの言うことは言うことはあなたのことのことをあなたとをあなたのことをあなたのことをあなたのことをあなたのことをあなたたなななのた 내모든걸だ、a ーベン、な、か、じゅ、す、ウィタメ、な、もう、デン、ジー、ダ、エ、マ、ノ、エ、グ、マ、ノ、ネ、オーベン、コーズ、マ、リア、ネ、シグム、ト、ナ、ネ、ノ、エ、グ、걸ネ、シグム、ト、ナ、ロ、エ、グ、マ、ト、ナ、ロ、エ、グ、ナ、ノ、エ、ジ、ウィタ、ト、ナ、ロ、エ、グ、ナ、ジ、ウォッ、ト、ナ、ネ、 What the fuck? 俺が俺に言うてくれたんだ y あかがわなもんごしくりわあかがわなもんごしけろわあかがわなもんごしけろわあかがわなも 誰かいっちゃまたな、왜내なんて내가니사람이ら Bueno, bueno, acabamos de llegar a la última sección, a la última parte del programa. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, jueves.、Eh, recuerda que volvemos a emitir el próximo jueves a partir de las 9 de la noche. Te vamos a acompañar todos los jueves. Y por favor,、eh, recordarles que la próxima semana, bueno, esta semana, el viernes, ya va a estar habilitado el nuevo ranking. Por favor, no, no te olvides de votar. Vota, por favor. Y bueno, recordarles a las personas que han hecho sus pedidos que sí se va a estar programando. Tenemos todavía este, la canción. De Gareth, tenemos、eh, la canción de Idol, la canción de 100%, tenemos、eh, la canción de t u p i m、eh, La persona que nos ha comentado en Anónimo, no sé si nos puede decir su nombre, por favor. La que ha pedido la canción de t u p m es e uno de mis grupos favoritos y creo que conozco a la persona que ha hecho el pedido, así que por favor,、eh, si nos puede comentar su nombre, por favor. Y el pedido de k a t y también, de k a t Y bueno, todos los pedidos、eh, los voy a programar para que continúe la reproducción. Muchas gracias por acompañarnos. Eso ha sido todo conmigo por el día de hoy.、Eh, la próxima semana voy a venir con un, un especial.、Eh, y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Sigan en la programación de Station K-Pop: un viaje auditivo por Asia. あ、いらっしゃいま Yeah, snap, shoot, camera, dance, uh, point it at you.Logan,、yeah, yeah, 움직임たらちゃくてんじゅう。Everyday, you say, ご無理꾸렸네 .E 순간은너의빛으로그렸네 .Yes,、yeah. stand, shoot, now. No, indeed find a 初心者を挑む I'm not afraid to shoot, no. Save the s h o o t ねえ、사이인데家族빨개지는데 どうもありがとうございました。 ごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃごち iesen com ビービー。 アスアス、ウィヨンハッケ。ネマンダコー 誰も手、입술に漫画を掘り起こして。誰も手を掘り起こして。 なえこっちや。<音楽><音楽> 岡村君が世代を追いかける。<音楽> I'll be right back. 「さらが사랑한느うし」<音楽>「시となら」 Estás escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¡Sí! Escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por a h o